Dijimos hoy que esta noche a las 20 horas tenemos un recital solidario que la gente de Rockero que teníamos ganas de, de poder charlar con un, algún integrante. Así es, está en línea con nosotros Martín Gaspelu para comentarnos un poco cómo se viene la movida de hoy. Hola Martín. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día. Buenas、bueno. tardes, casi, casi estamos ahí. Casi, casi. Buen día. Así que hoy 20 horas, evento solidario ahí en Pecados. Exacto, exacto. Este, much, bueno, muchas gracias por, por comunicarse, muchas gracias por difundir. Este, sí, hoy 20 horas、eh, vamos a estar en Pekado.、Eh, vamos a hacer un evento a beneficio, bien, con una entrada de alimento no perecedero, algún abrigo, un calzado, alguna prenda que esté bueno, en desuso y en buenas condiciones. Este, bueno, y e s a sería la propuesta para, para hoy a la tarde, Che.、Uh -huh. un eh... Evento de rock and roll solidario. Y la idea es、eh, recolectarlo y llevarlo. ¿Ya tienen dónde, no? Todavía? No, todavía no, no,、ah. todavía no tenemos o no d a a v í t definido el lugar, pero bueno,、eh, como sabemos, este, hay lugares, así que este, no va a ser muy difícil este, encontrar uno. Martín, aprovechemos por ahí, capaz que es probable que alguno no lo sepa. Contamos un poco de Rockero, ¿cuándo comenzó? ¿Hace cuánto que están tocando? Párbaro, sí, el Rockero comenzó el 25 de mayo en e l año 2013. Este, bueno, integrantes、eh, está Marcos Martínez en la guitarra, Nico Salazar está en el bajo, Cristian Ibáñez en batería. Bueno, yo quien, quien les habla, estuve un tiempo con, con guitarra y voz y ahora estoy con, con voz.、Uh -huh. este, básicamente, la, la propuesta de Rockeros es、eh, una propuesta de, de temas de composición de autoría propia.、Eh, este, y bueno, contamos con un repertorio de. Bueno, fue variando el repertorio a medida que fuimos, fuimos eh, eh, tocando y b、bueno, u evolucionando n o e también. Este, llegamos a tener unos 21 o 22 temas y、bueno, ahora más o menos un, un repertorio más reducido. Con, tuvimos un par de cambios de afinaciones y cosas que bueno, hicieron que dejemos de lado algunos temas y b u e nos n o quedamos con algo un poquito más este, bueno, diferente, en realidad a gusto nuestro.、Ah, bueno. Así que un. Un repertorio más o menos de, de tre, 14 temas, más o menos, que bueno es, van, van a ser los que van a estar expuestos hoy a, a esa hora, 20 horas en, en Pecados. ¿Y en estos cuatro años ha mantenido formación,、eh, la formación, m a r t í n Sí, sí, formación original, sí, siempre í s fue, fue la misma. La verdad que, este, bueno, bueno, como decirte, la pegamos, ¿no? Tuvimos buena onda, buena química, este, siempre con, con responsabilidad y con ganas de, de crecer los cuatro. Así que eso fue lo que mantuvo la, la, la formación, que hasta el día de hoy sigue, sigue intacta y bueno, con ganas de seguir laburando. Estamos con, este, con el proyecto de, de grabar el disco. Si bien al poquito tiempo que, que, que empezamos a tocar, sacamos un demo con seis temas. Ahora ya es como que estamos este, planificando entrar a un estudio de grabación y, bueno, y, y hacer las cosas como, como se deben. Quedarnos con un, con un buen recuerdo de esto que es rockero. Está bueno, está bueno. Así que de entrada, los cuatro integrantes y ahí desde el 2003 que vienen compartiendo música. Buenísimo. Exacto, exacto. sí, sí. Hoy 20 horas van a estar ahí. 20 horas, sí, ahí,、eh, ahí en, en Pecados Bar. Si bien toda, toda agrupación musical tiene su sonido propio, si uno te hubiera que decir a qué suena Rockero, te preguntarán por ahí más de una vez, ¿y a qué suenan? A qué Uy, suena rockero. Pasó por tantas cosas que hoy en día, no sé, hay mucha influencia entre los cuatro músicos. este... Y qué sé yo, no, no, no, no me animaría, no me atrevería a decirte, pero sí que es rock and roll pesado, rock duro, eso seguro,、claro. eso seguro, este, eso sí, segurísimo, pero no a qué, a qué no. De ahí de fondo、regalo. estamos,、eh, ahí el sonista encontró que tenemos en la carpeta acá, la música,、ah. a, ver es, <risa> el, a ver cuál es este, capaz que lo identifica de t o c a a ver. Claro, bueno, ese se llama Todo Terreno, bueno, fue una de las primeras composiciones, está en. Afinación en, en creo que estaba en 4.40, después ya la fuimos modificando, lo modificamos un poco el tema. Ese así que, s í bueno, esa sería la primera etapa de Rockero en donde la, la, las afinaciones i, iban por ese lado. Ahora ya, ya la, la, la, las afinaciones las hemos bajado y bueno, sonamos un poquito más que se h o n parecido a、oh, la afinación de g a r a j o o algo así, pero, pero con diferentes con diferente propuestas. Bien. Más o menos una afinación como lo que t i l i z a O'Connor, algo así. í O O'Connor como solista.、Bueno. Esas afinaciones para, para orientar. No, está bueno, Martín. ¿Y esto que tiene que ver con que hay integrantes de ustedes que han estudiado, saben de música o son todos autodidactas? Se van ahí corrigiendo. No, no, sí, sí, sí.、Eh, i d e a s de música tienen los muchachos, sí, obviamente, sí, sí. Claro. Sí, este, sí pero, pero sí, la mayoría sí, autodidactas. Qué bueno, qué bueno. Bueno, <risa> acá estoy viendo en el Facebook, ahí tiene algunos、eh, jarros que dice Roquero, todo tiene e l marketing, e a r m a d o todo. Estamos pero r e c o n t r a armado, sí, s sí, la verdad que sí. Muy eh, bien. e、eh, s o fue un regalo de, de una de las amigas de, de la banda, de la familia de la banda, así que. Nos mimaron y nos regalaron esos jarritos que, la verdad, que para este tiempo, este clima, <risa> es bárbaro. Perfecto. Hoy, 20 horas, Roquero, ahí en pecado.、Eh, la entrada, un, una ropa, ahí que tengas ahí, que no estés usando. Bueno, colaborar con esta ropa, abrigo, calzado, lo que puedas, s、eh, Para acompañar. Y 20 horas puntual, ¿no? La idea es hacerlo más puntual. Sí, la, la, la, la, mayor... sí la idea es hacerlo puntual para que, viste, que por ahí o ahora en vacaciones se puede ir con la familia, se puede. Hacer algo medio temprano y salir medio temprano también, como para poder este, seguir, como es que son las familias con su planificación. O sea,、claro. tipo no y media, la idea sería ya estar terminando. Terminando. Martín, muchísimas gracias. Abrazo grande a todo el grupo ahí. Y un día esto se viene por acá tomarnos mati, charlamos un poco más y ponemos la música a Ruti. Pero,、nomás. como que no, muchísimas gracias a ustedes y a toda la audiencia. s Les mando un saludo grande de parte de mí y de parte de toda la banda.、Ché. Abrazo grande. Adiós. Hasta Adiós. luego,、gracias. Ah, sí, sí, el líder y cantante ahí de Rockero que va a estar esta noche, 20 horas, tocando en Pecados、eh, Recital Solidario.